Y tenía ganas de charlar hoy con uno de los que eh, recibió la vacuna y que es habitual oyente de nuestra radio. Y es un pibe que está siempre en todas las causas justas. Lo voy a saludar a mi amigo Simón Echanis. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Lautaro? ¿Todo, ¿Todo bien? Digamos? Bien, bien, Simón. Bueno, contanos, ¿te recibiste, te dieron la vacuna? ¿Recibiste la vacuna? ¿Qué se sintió ayer ese momento? Sí, como bien dijiste ayer, a las... 12 del mediodía aproximadamente, recibí la primera dosis de la vacuna moderna, del laboratorio Johnson. Uh -huh. eh, ¿te, ¿Te habías sentivo? anotado hace mucho tiempo? ¿Cómo? ¿Te habías anotado hace mucho tiempo? Y me anoté en marzo del año pasado, uh -huh. sin que se habilitaran las listas para menores, y después cuando se habilitó me volví a anotar. Claro. Así claro. que sí, estaré hace un mes figurando para vacunarme, más o menos. Claro. Eh, eh, Simo, eh, ¿te dolió la vacuna? No, no duele nada. No duele nada. Eh, contanos un poquito de vos, ¿qué edad tenés? ¿A qué colegio vas? Yo tengo 13 años. Voy a la Escuela Provincial de Educación Técnica, a la EPET. Uh -huh. Y... y... Voy a, a, a segundo año. Simo, y... ¿Y, y tus compañeros, tus compañeras, tus compañeres, eh, ¿se vacunaron también? Eh, ¿Se anotaron también para recibir la vacuna? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. ¿Y, y por qué? No sé, no, la verdad, si te soy sincero, no tengo idea. Alguno uh -huh. tendrá miedo y... Otros, hay algunos chicos que no tienen la conectividad como para, para poder anotarse ¿no? Claro, para poder inscribirse. Sí, así, y en eso está asesorando mucho la escuela. Ajá, mira. ¿Y qué, qué les dicen? No, les dan ánimo para que los vacunen, según tengo entendido. Uh -huh. que los, e incluso en los casos que más complicados de conectividad los asesores de grado llegan a notarlo con el consentimiento de los padres, obviamente. Uh -huh. eh, Simo, ¿con quién fuiste ayer a vacunarte? ¿Quién te acompañó? Yo fui con mi mamá y con mi abuela. Con las dos personas se... con las que vivo actualmente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué sentiste después de recibir la vacuna? vi ahí en las redes que te sacaste algunas fotos? Eh, se te ve muy contento. Sí, muy contento porque ya que a un, a un niño, porque eso es lo que soy, básicamente soy un niño, uh -huh. lo puedo vacunar por una pandemia que empezó hace apenas dos años, uh -huh. o sea, es un logro impresionante, que a mí me sorprende mucho y me alegra mucho porque es un indicio de que se está por terminar, la verdad es eso. La vacuna de la gripe... De la, de la gripe negra tardaron como 10 años en encontrar la vacuna o más. Claro, claro. Un avance que se haya desarrollado un tan pronto. Que esta, la tecnología esta influyó mucho, los nuevos descubrimientos también. Uh -huh. Bien. ¿Y, ¿Y te tocó sufrir el COVID? ¿Atravesaste el COVID o no? Sí, atravesé el COVID y atravesé dos aislamientos. Uno muy reciente, de hecho. Mira. ¿Y la pasaste mal o zafaste así, con síntomas leves? Con el COVID yo tuve pérdida de olfato, gusto y síntomas gripales, nada más. Mi mamá también, que fue la que se contagió conmigo, y mi papá tampoco. La pasamos realmente bien. Bueno, qué bueno eso, Simo, más allá de... Del COVID, sos un, un niño muy abuelero, siempre estás ahí con, con tu abuela, eh, sos de estar generalmente en, en espacios con personas adultas, siempre te veo muy involucrado en algunas luchas, eh, ¿cómo fue para vos este año de, de no poder estar en esos espacios, por ahí de no poder compartir tanto tiempo eh, como hacías habitualmente con, con adultos, con adultas mayores? Contanos eso. Que fue, fue raro Porque fue muy distinto A lo que estoy acostumbrado mi, Como vos sabrás Mi abuela es cantante uh -huh. La negra Sí Y mi abuelo también Y yo siempre tuve un círculo De movilidad artístico Relacionado a ese núcleo Al núcleo de los mayores Claro Claro Y sí. fue muy difícil, yo hace dos años que no piso la Asociación Pampeana de Escritores, que iba mínimo una vez al mes. Hace un año que no voy a una marcha, por ejemplo. Claro, claro. Sí, eh, es todo un tema, eh, no poder juntarse, no poder reunirse, y también perder contacto con, con la gente que uno quiere, ¿no? Que habitualmente la encuentra en esos espacios de, de lucha, de la calle. Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo vas con las clases? Yo con las clases voy muy bien, por suerte. La verdad es que voy muy bien. Uh -huh. me estoy... yo A mí no me gusta mucho la tecnología, tengo que admitirlo. Me gusta mucho más lo analógico, lo viejo, pero me estoy sabiendo adaptar y uh -huh. estoy, estoy muy al día. Así que por ese lado estoy muy tranquilo espectacular Simo. Bueno, escúchame, para aquellos que todavía están dudosos de que no saben si vacunarse, si no, que por ahí tienen tu edad, que son jóvenes y que piensan quizás si me agarra el COVID no la voy a pasar tan mal. ¿Qué les decís vos? ¿Qué les recomendás vos? Que ya eh, podés decir que te vacunaste, que sos una voz autorizada al menos desde ayer porque te vacunaron. Sí, eh, que se la den. Uh -huh. Que se la ven sin miedo porque primero es una gran tranquilidad que tiene uno mismo uh -huh. y segundo te da una tranquilidad con los adultos mayores, yo viví dos años con mi abuela de 75 años sin vacunarme, y la verdad que estaba muy preocupado uh -huh. es un tema eso es un tema, mi, mi abuelo es diabético y va a diálisis tres veces por semana. Y hace aproximadamente 15 días le agarró COVID. Hay una responsabilidad, digo, también ahí de, de los que somos nietos, nietas, nietes, de, de cuidar a nuestros abuelos, a nuestros a abuelos, mayores. A nuestros sí. mayores. Uh -huh. sí, sí, Simo... esa la verdad, porque o si sea, a nosotros no nos pasa nada, pero igual la variante Delta no tiene piedad con nadie, uh -huh. A los mayores sí les pasa. Y no sé, mi abuelo por suerte la pasó como un campeón, no le quedó nada, ya está en la casa recuperado por suerte. Bien. Pero la verdad que es una gran preocupación y al momento de la vacuna eh, se va, se va a gran parte. Claro. Simo, te agradecemos, por supuesto, desde aquí. Me están llegando mensajes de todos lados diciendo que te aman. Lo amo, lo amo, me llegan mensajes. Se ve que tenés eh, un gran club de fans, un fandom, como se dice ahora. Le mandamos saludos a, a tu familia, a la Negrita Alvarado, eh, que es tu abuela. Eh, es un gusto saber que, que vos nos escuchás, que nos escucha tu familia y que ahora están todos vacunados. Te mandamos un fuerte abrazo, Simo. Un abrazo para todo el equipo de Radio Kermés. Y un abrazo para vos, Laura. Bueno, pasaba Simón Echanis Díaz, él es un joven de 13 años, adolescente, ayer recibió su primera dosis contra el coronavirus.